En el sureste de México, desde hace 18 años, se construye la esperanza desde los pueblos originarios que desde este rincón de Latinoamérica contribuyen a la lucha latinoamericana por un mundo mejor. Desde esta parte de México se sigue viviendo los efectos de una guerra de desgaste, una guerra en contra de los pueblos originarios, una guerra contra todo el pueblo. Un pueblo que defiende y ejerce sus derechos frente a los intereses económicos de los Estados Unidos y las empresas transnacionales que ven a México y en particular el sur como una fuente de recursos necesarios para su explotación. Para esto se busca tener el control territorial y de la población que permita concluir con los despojos ya anunciados y para los que vendrán. Los pueblos resisten, construyen alternativas y denuncian las violaciones a los derechos humanos que a diario sufren por parte del Estado mexicano, que a pesar de su discurso de ser un garante de los derechos humanos, en la realidad continúan con prácticas de hostigamiento, amenazas, persecución, encarcelamientos, torturas, asesinatos contra su propia población en pos de los intereses de otros países y de empresas privadas. En este contexto de simulación del respeto a los derechos humanos por parte de todos los niveles del Estado mexicano, el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, con sede en Chiapas, camina con el pueblo pobre organizado en la defensa integral de sus derechos humanos y su ejercicio de los mismos en plenito. En este año 2012 comenzamos con diversos pendientes del gobierno de Chiapas en casos de despojo territorial, tortura, hostigamiento, impunidad, campañas de desprestigio a defensores y defensoras de derechos humanos, en censura, en control mediático, entre muchas otras. Este año la denuncia constante de los pueblos, comunidades y casos se junta con la palabra del Fraiva que pretende seguir apostando a los medios alternativos, libres, comunitarios, ciudadanos y de redes sociales para que la voz de Chiapas se escuche, se comparta, se difunda y de esto se puedan llevar acciones que obliguen a los gobiernos de todos los niveles a cumplir con su obligación de garantizar, proteger y promover el ejercicio pleno de los derechos humanos para todas y todos. visita www.lyiva.org www.chiapasdenuncia.blogspot.com www.solidaridadchiapas.wordpress.com. Vaya medios